Hola maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Noches? Noches. Exactamente. <risa> no, me queda más lo de tardes, como que pues noches sí. no me acostumbro. Noches como que ya se está yendo la cosa, ¿no? Ya vamos a tener cambio de horario, ¿no? Sí, a partir del domingo me parece, casi estoy seguro que es a partir del domingo va a haber cambio de horario. ¿Y qué es? Como dicen por ahí, ¿nos regresan una hora o nos quitan nos una nos hora? Nos quitan una hora, creo. ¿Nos quitan? Y luego nos la regresan. No, o Dios. Sea, no te preocupes. <risa> si así no me alcanzan. Ajá. <risa> Pues estamos, programa número 56, maestro, wow. y estamos a 30 de marzo. Vamos a llegar a los 100 sin problema. Ah, no, por supuesto, vamos a llegar con nuestro buen amigo Irab, obviamente lo vamos a alcanzar, vamos a alcanzar. en esos 100 programas, Ajá. ¿sale? Sí. Pues ya tuvimos por ahí alimentos veganos Isis, que seguramente el buen George ya debe de estar ahí armando todo. Para recibir a todos ajá, nuestros comensales más, del más, día de hoy, ajá. ¿no? ¿Y qué le vamos a llevar hoy, maestro? Hoy le vamos a llevar este, unos ricos... Uh, bueno, aquí tenemos música en vivo. <risa> sí, unos ricos sí. brownies. Parece que vamos a hacer un poquito de ruido aquí en la cabina, pero... A ver disculpen, cómo nos, disculpen. disculpen por eso, pero ahorita vemos a ver si podemos quedar un poquito más ajá. calladitos. Pero bueno, gracias al señor Sergio Fong. Sí, pero por estar aquí en el, en el barrio chino, en el de la rueda, el barrio chino, aquí en... La calle de... Prisciliano Sánchez, Entre... número 615. Entre Federalismo y la calle de Pavo. La verdad que sí, cuando anden acá en el centro de la ciudad, estén buscando un muy buen libro, eh, ¿usados? Todos son usados, ¿verdad? Sí, bueno, sí hay libros nuevos L también, pero la ah, mayoría... Ah, tenemos, tenemos de todo, entonces, <coughs> o algún título en especial, contact, contáctense con él Ajá. y seguramente les ayuda a encontrarlo. Bueno, y siguiendo con los programas de la saga de la historia de la salsa. Vamos en el quinto. En el quinto. Y vamos eh. a hablar de... Tito Puente, señor Tito Puente. Tinto, tinto. <risas> Se me antojó un vino tinto. El, el señor Tito, Tito Puente, Puente es tremendamente musical. Mm, él, él es, bueno, es de origen era, perdón. Era de, origen, era de origen puertorriqueño, pero no, norteamericano, pues nacido... Ya ven que Puerto Rico es parte, como una especie de colonia sí, de los colonia. norteamericanos. Sí. Eh, es, es, un, es un músico fundamental porque recorrió literalmente todos los, los géneros. Sí. Desde el jazz fue parte fundamental de, los, de la gente que fundó la... o que dio inicio a lo que es el movimiento de la salsa. Sí. Entonces, sin, la salsa de Tito Puente es, es parte fundamental porque ya sabemos que eh, las estrellas de Fania con Johnny Pacheco fueron unos de los fundamentales Sí. y eh, evidentemente tenía que estar ahí el señor Tito Puente, ¿no? Claro que sí. Fíjate que es muy chistoso porque te acordarás que Celia lo incluyó en una de sus canciones reclamándole ...que lo había dejado por la Lupe, ¿no? Uh -huh. eh, digo, al revés, eh, la Lupe le reclamaba que lo había dejado por Celia... Entonces, eh, tiene como mucho mucho de este tipo de historias donde eh, coincidió con mucha gente muy importante, pero así como dices tú, a él le llamaban el embajador de la salsa y era uno de los títulos que él odiaba. Mm. Él decía, número uno, salsa no existe. no existe, salsa es lo que yo le pongo al espagueti, sí. o sea, así de fácil, salsa como... Muchos estamos de acuerdo, fue una etiqueta Ajá. que utilizaron para que todos conociéramos cierto título, eh, o que fuera conocido ese título de, de varias eh Todos los géneros caribeños, ritmos, Exactamente. Ajá, los géneros del Caribe, claro, provenientes, provenientes del África. Sí, y que bueno, él se enorgullecía y él decía, yo simplemente toco música cubana, uh -huh. de origen, de origen cubano. afrocubano, sí. Pues así de bueno, maestro. La primera cancioncita, ¿qué le pareció? De lujo. ¿Me dices que es la primera? Fue su primer éxito ya ante público, ya que él eh, empezó a formar... Eh, eh... Bueno, no formar, sino ya como ser más líder de esas primeras bandas a las que perteneció. Entonces, se atreve a hacer ya su primera canción, fue esta, y cuando la lanza al público, te imaginarás la euforia de todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que es importante señalar es que los primeros, él fue de los fundadores o parte de la agrupación eh, inicial de... Mario Bausá, que era Machito y afrocuban. Sí. O sea, Tito Puente estaba ahí, Tito Rodríguez y, yo y, creo y, y que, Machito. Perdón, yo creo que él duró con Machito alrededor de 15, 18 años, mm. más o menos. Ay, caramba, perdón. Eh, y él dice que fue de lo mejor que le pudo ocurrir porque aprendió mucho de música, aprendió a hacer arreglos en la música, aprendió a componer. Y aprendió cómo es que se lleva una banda. Mm. De ahí surgió su amor para hacer música uh, para las Big Bang. Sí, de hecho, o sea, su gran maestro fue Mario Bausa. Sí. Que fue el ícono el, el de la música de Cuba en, en Nueva York, ¿no? El que llegó y revolucionó todo, Oye, hasta pero, el jazz. pero qué bonito cuando lo reconoces, ¿no? Sí, claro. Que, que agradeces y, y que no dices que tú ya naciste así sabiéndolo todo. No, de hecho, Tito <risa> ¿no? tiene una historia tremenda, creo que ahí la trae, ¿no? Un poquito, nada más, porque la verdad es que trajimos mucha música. Ah, es lo más importante. Sí, creo que es de los programas donde más canciones hemos traído. Eh, eh, la mayoría de canciones que vamos a escuchar hoy Están dentro de un, una compilación que se hizo en el 2019 uh -huh. que se llama Lo Mejor de Tito Puente y están ya remasterizadas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las canciones que ellos tocaban, las melodías que in interpretaban entonces... ¿Qué llevaban, maestro? No. La, la pequeña era de 6, 7 minutos. Sí, sí. Y de ahí nos íbamos hasta los 15. 15, 20 a veces. Ajá. Entonces fue difícil, pero bueno, encontramos estas versiones que son mucho más pequeñas: son 2 minutos, 3 minutos, 2 y medio. Y bueno, es como una probadita de muchas versiones que si las buscamos ya la original, te avientas unos conciertos tremendos. ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad sí. Pero bueno. Yéndonos allá a los tiempos ancestrales, ¿sí? su nombre completo era Ernesto Antonio Puente. Nació en Nueva York el 20 de abril de 1923 y murió el 31 de mayo del 2000. Así como tú dijiste, sus padres eran puertorriqueños. Y fíjate una cosa muy chistosa, hay una confusión en el año real de su nacimiento. Uh -huh. eh, yo creo que yo busqué en cerca de 10, 12 páginas, y unas mencionas, mencionan que nació en el 23 y otras mencionan que nació en el 25. Entonces, lo que sí es, bueno, creo que es mayoría del 23, porque sí. ya al momento de que hacen el recuento de que murió de tantos años, sí coincide con el, 70, eh, uh -huh. con, el 30, con el 23, perdón, que murió de 77 años. Pero bueno, igual, aclarado el punto, sus padres habían dejado Puerto Rico, para establecerse en el lado este de Harlem, que se conocía como el barrio, por tanto latino que el vivía el ahí. El Spanish Harlem. Sí. Exactamente. Su padre era supervisor de una fábrica de afeitadoras. Hasta los 10 años de edad, él solo ambicionaba ser bailarín uh -huh. profesional. Sí. O sea, ya traía como ese gusanito estar por dentro de la artes. música, ¿no? Pero tuvo una lesión de tobillo muy, muy fuerte andando en bicicleta. Entonces, pues, tuvo que cambiar su vocación y de ahí eh, decidió estudiar composición musical y empezó a tocar con varias bandas locales y, pues, ya de ahí su familia y sus amigos como que dijeron, oye, sí tiene talento, ¿eh? Uh -huh. Se me hace que va por el buen camino. Pero, pues, la primera que estuvo con él, o la primera que, que se dio cuenta de esto desde chiquito fue su mamá porque estaba ahí pegada con él todo el día. Y él se reía de esto porque decía que los vecinos se quejaban muchísimo porque el niño se la pasaba haciendo ruidos todo el día, muy molestos. ¿Qué pasaba? Él tocaba en los marcos de las puertas, en las ollas, en las cajas, las mesas. Entonces los vecinos iban y le daban la queja a su mamá de, oye, ¿no puedes controlar a este niño con esos ruidos infernales? Y pues bueno, ya él traía el talento y andaba buscando... ¿Cómo sacarlo? Ajá, los timbales, ¿no? Dice, cuando él tenía siete años, su mami lo inscribió en clases de piano. Imagínate cuánto hace, pagaban veinticinco centavos por, por cada clase. clase. Ajá, también tomaba clases de baile y jugaba béisbol, hasta que, pues, tuvo ese gran accidente de bicicleta, ¿no? Entonces, pues... Pero así. Acuérdate que la máxima del ciclismo nomás no se cae de la bici el que no se sube. Ah, eso sí, pero lo malo con él... Sí. Bueno, lo malo entre lo bueno es que, o, o al revés más bien, lo bueno entre lo malo es que de ahí se dio cuenta que era un gran músico. Sí. No, o sea, no pudo ser bailarín. Quizá no hubiera sido tan buen bailarín y tan reconocido. Se hubiera diluido. Como, como lo ha sido, lo fue en, en la música. En la ¿no? música, sí. Así que, pues... ¿Qué maestro? ¿Otra cancioncita? ¿Otra cancioncita? Sí, para, ¿Sí? Que, para disfrutar más la música y ahorita la seguimos con el señor Tillito Puente. Vamos a empezar así como, bueno, empezamos con la de Abaniquito que fue como tremenda, ¿no? Pero nos vamos a ir así como de más, de menos a más. Hoy estoy diciendo todo al revés maestro, sí. ¿qué pasa? <risa> no el mundo al revés. Me voy a salir y voy a regresar. Vamos a escuchar un cha-cha-cha, que, que todos los que me conocen saben que a mí me fascina el cha-cha-cha. Es un ritmo tremendo y ya cuando lo usas para trabajar dentro de una clase de baile, bueno, te ayuda a mantener la pantorrilla de una manera perfecta. El gemelo duro. Te da muchísima fuerza y bueno... Para, para que eviten las varices, uh -huh. porque se fortalece mucho el, el, el gemelo. Ahora que viene el paz. calor y vamos a andar todos con shots. Exactamente. Pues ya tenemos que hacer. Que se mire el chamorrín. <risa> vamos a escuchar al gozar timbero. Timbero toca la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 Ya estamos de vuelta, chicos. ¿Qué tal, maestro? Le, le gustó lucro. ese chachachá. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita quisiera, a lo mejor a algunas personas se preguntarán, bueno, Tito Puente ¿qué tocaba? El timbal, sí. el vibráfono y el piano, pero él se destacó mucho por el saxofón, por el toque del timbal, pero sí. qué es el timbal? Pues el timbal es una, también se le conocen como pailas. ¿Ah, sí? O sea, pero una paila, de hecho hay un, un oficio que es el pailero. ¿Sí has escuchado pailero? Se lo damos a Juan Carlos. Él es un pailero. Sí. O sea, un paila es una olla. O sea, los cuates que fabrican, los paileros fa fabrican así como los recipientes, como las pipas, uh -huh. cosas redondas de metal. Sí. Y por eso muchas personas también les dicen pailas. Entonces sí, es una, uh -huh. es una especie de olla cilíndrica uh -huh. que tiene un parche. Entonces, ¿Como una tapa? Sí. Tiene un parche y es ahí donde le pegas con el. Con el palito y sale el sonido. Y una, una de las características de los timbales uh -huh. es que se pueden afinar. Ah, ya. Se afina. Entonces, él se destacó básicamente ahí. Y a mí me gusta también cuando toca el vibráfono en las sesiones de Jazz Session. Es tremendo. Entonces, eh, es un instrumento de percusión fundamental. Hay tres básicos en la percusión que vienen siendo los instrumentos de cuerda perdón, de puero tensado, como es el caso de las pailas o los tambores, uh -huh. los instrumentos raspados, como lo que es el... Ajá. Como para hacer hasta un refresco de Fanta, ¿no? <risa> Sí. Y los de, como los palitos, cuando pegan como los huesos de Fraile cuando tocan el son, ¿no? Sí. Entonces son instrumentos básicos de de la percusión, entonces por eso Tito era un gran percusionista. Y fíjate, yo sé, él se atrevió a hacer algo que nadie hacía. Él trasladó los timbales que hasta entonces estaban allá, relegados hasta el fondo del escenario, donde nadie los viera, sí. él se los trajo al frente y se volvió el centro absoluto de atención. Fíjate, que, perdón, perdón. Sigue. No, nada más te iba a decir, o sea, junto con su forma de tocar, él creó todo un espectáculo, porque entonces aprovechaba esos pasos de baile que en algún momento aprendió, sí. y entonces él tocaba, Y bailaba al mismo tiempo. Y aparte era tremendamente gestoso. Entonces a la gente le maravillaba esa parte. Pues es interesante porque voy a hacer un comentario aquí que a mí se me hace importante. Tito lo que hizo es, generalmente el, tim la, el timbal estaba allá atrás, no donde nadie. Sí, sí, sí. Ah, mero atrás, hasta allá lo echaban. ¿no? entonces sí. tuvo la capacidad de decir, no, el timbal va adelante. Claro. Y es un instrumento. Fundamental en la música, sí. su música, ¿no? Y eh, ahorita hay un, hay un movimiento que se llama Timba uh -huh. en Cuba, que me perdonen los cubanos, pero dicen que la timba, no. O sea, la timba es, viene de timbal. Uh -huh. Entonces, ellos dicen que la timba la creó el Tosco, que era, era el, el timbalero uh -huh. de Iraquere. Ah, ya. Pero que me perdonen, pero Tito Puente ya lo había hecho. <risa> una disculpa todo está inventado, ¿no? Ya lo he, hemos dicho muchas veces, pero sí, sí. solamente que, que a veces alguien no lo difunde de tan grande, ¿no? Sí, y de hecho. a lo mejor Tito dice... era tan grande que no se dieron cuenta que él ya lo había hecho, ¿no? Sí. O que se enfocaba no. en otras cosas, quizá, Ajá. ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo sé que esto él lo hizo en los años 50, que era cuando estaba esto del mambo el, en furor en Estados Unidos. Entonces, tú imagínate, número uno, que se atrevió. Y número dos, la forma en la que él tocaba. Y el tiempo que hacía sus solos maravillosos, la gente se volvía loca. Mira, una de las. Ahorita hemos escuchado primero Baniquito, que es un mambo. Sí. Ese, el mambo es creado por los hermanos Orestes y Israel López Cachao. Uh -huh. pues ahí ya estaba él, ¿no? Sí. Y ahorita que tocaste un chachacha, -cha -cha, el chachacha -cha, cha -cha -cha lo crea Enrique Jorrín. También en Cuba. Él ya estaba ahí con el chachaca, sí. ¿no? Entonces, dices, ¿desde cuándo estaba este cuate? Estábamos hablando de que él estuvo con Machito, con la cre en la sí. creación de, de Machito y Sabro Cubans con Mario Bausa. Sí. Entonces, pues ¿cómo tiene toda una trayectoria recorrida? Yo estoy segura que él supo esperar su tiempo cuando mm. él estuvo con Machito. Quizá él ya sabía qué tan grande podía llegar a ser, mm -hmm. pero quiso esperar, ¿no? Mm -hmm. A hacer, a, a absorber, a conocer... Y traerse toda esa gran historia que iba pasando. Dicen que era muy observador. Uh -huh. Entonces, no era como que se lanzaba así a la primera porque el corazón le brincaba, sino como que analizaba mucho las cosas. Entonces, pues, le funcionó perfecto, ¿no? Y también eh, fue una, una persona tan intensa que creo que tienes algún dato ahí. Eh, a lo mejor mucha gente no sabe. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero te quiero platicar algo antes. Eh... Fíjate que de sus primeras actuaciones tuvieron lugar eh, cuando él era pequeño en una banda que se llamaba Los Happy Boys. Esto fue en el Hotel Park Place. Y poquito después, ya en la adolescencia, digamos que tenía como 15, 16 años. O sea, estamos hablando de que todos los músicos que hemos traído a la historia de la salsa eran pequeñitos. Sí. Él, más o menos, 15, 16, se une a Noro Morales y a la orquesta de Machito. Entonces, ahí ya todo comienza a ser un poco más profesional, ¿no? Su papá era el que lo llevaba a los bailes, porque él ya comenzaba a tocar, pues, con orquestas un poco más pequeñitas, pero él dice que él se quejaba porque llegaba a la medianoche y ya él le daba sueño. Pues claro. Estaba chiquito, ¿no? Y él decía, ya, hora de dormir. Entonces, pasa que eh, él también se da cuenta que es bueno para esto y que le gusta parte de todo. Entonces, a los 15 años... Eh, decide dejar la escuela para irse a un trabajo durante el invierno A una orquesta de Miami Beach Y ya cuando vuelve, ya te digo, 15, 16 Fue cuando ya se une a Noro Morales uh -huh. Entonces, pues realmente su trayectoria sí inicia muy pequeño, pero ya estaba muy preparado. Sí, sí, ya tenía todas las tablas. Sí, o sea, ya, aparte de que contó con una familia que, que lo apoyó con esto, ¿no? Mm. Aún a pesar de los vecinos que se quejaban. <risa> con el ruidito, ¿no? Ay, sí. Él, fíjate que principalmente fue conocido eh, como muy buen músico, Pero, eh, ah, porque tenía apariciones televisivas, entonces ya la gente así como, ah, es que sale en la tele, ¿no? Tuvo una muy buena, yo la verdad es que no recuerdo, pero la busqué y sí, sí está. Eh, él estuvo en el programa infantil de Plaza Sésamo. Ajá. Uh -huh y ahí toca sus una de sus mayores éxitos que es la de Rancan Can Rancan Ran Can, Can ajá y otra que se llama el timbalón uh -huh. eh, yo solamente encontré la versión en inglés no encontré la versión traducida Pero es una tremenda fiesta. Yo no recuerdo haberlo visto antes, pero está genial. Recomendamos a toda la gente que nos está viendo que lo busquen y se van a divertir. Está sí, sí, muy yo, padre. Yo sí la, acuerdo, yo sí la recuerdo. Ah, yo no, la verdad es que no. Y sí veía Plaza Césamo, sí. pero creo que ese programa no lo vi. <risa> <risa> pero bueno. ¿Nos vamos con otra o le seguimos? No, yo creo que otra, maestro, sí, sí, porque bien. trajimos muchas. Ajá. Vamos a, a poner una que se llama Baila como es. Ajá. Uh -huh. Para que se pongan todos a bailar, saludos a todos los chicos del Mónaco, saludos hasta Houston, uh -huh. ¿Sí? ¿O no, me estoy equivocando de ciudad? ¿A Carolina? Sí, Houston, ¿no? Creo que sí está en Houston. San Antonio, Houston, creo. Creo que está en Houston. Eh, saludos también a Puerto Vallarta, que también uh -huh. allá nos están escuchando, a Coco y a Ramiro. Y a Angelito. Y, no, Angelito, le vamos a mandar saludos hasta Colombia. Anda ah, en Bogotá ahorita. Exactamente, que anda allá con Nati. Esperemos que todos se pongan a bailar.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 ¿Qué tal maestro? De lujo. Oye, pues hablando de que estamos, eh, de estas cosas del baile, vamos a mandarle saludos a todos nuestros alumnos que ya están sí. animados y han sí. vuelto a las clases presenciales, tanto de lunes, como de miércoles, como de jueves, como de martes. Sí, sí, es... ya no más nos queda libre el viernes, pero ya lo estamos agendando, planeando, parece. Planeando, parece. Te llamas a tener lleno todos los días de lunes a viernes. Sí, recuerden que nada mejor que bailar. Eh, el maestro siempre ha dicho que como te remontas a tiempos de 50, 60 años atrás y la gente lo que hacía para divertirse era bailar. No bailar. Iba a, a los salones de baile que eran tremendos, ¿no? Como son ahorita para tres parejas, ¿no? Sí. Y nos manteníamos saludables en ese entonces, ¿no? Tanto física como mentalmente. Ahorita me está haciendo recordar una frase del, del filósofo alemán Federico Nietzsche que decía que solo podría creer en un Dios que supiera bailar. <risa> sí. Porque lo haría más humano. Claro. Sí. No, y es que ya lo hemos platicado con mucha gente, a quien no le brinca el piecito, le brinca la mano cuando escucha algo de música, ¿no? Sí. Entonces, a todos nos gusta, de repente llega gente a la academia que nos, nos dice, es que no sé, tengo dos pies izquierdos, no, eso es una mentira, normalmente tenemos mucha vergüenza, sí. ¿no? De reconocer que no sabemos bailar. Sí, pero psicológicamente ahí también damos cuenta que por medio del baile sacamos muchos traumas de, psicológicos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad funciona. Pero bueno, volviendo a Tito, este, eh, hablando de Tito y la, y la psique, este, <risa> Tito eh, o sea, vivió tanto y, y, y tan variado, incluso su sucesos trágicos que le tocó vivir, como el hecho de estar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿te Ay, imaginas sí. qué loco eso? mucho y estuvo en nueve batallas Ajá. y le dieron un reconocimiento por por haber estado en, en en esa parte, no sé si fue por medio de la marina fue que sí, estuvo él, sí, en la sí verdad, y, y le dicen, y ahí fue donde aprendió a tocar saxofón Pero fíjate cómo, yo pienso que a ti todo, todo el, el trauma de una guerra, imagínate, el trauma de la guerra, yo pienso que la música lo salvó, ¿no? Sí, definitivamente. Porque yo, yo me supongo que muchos que participaron en la, en la Segunda Guerra Mundial, pues llegan con traumas, ¿no? De ver las muertes y los asesinatos. Mm -hmm. Y él tuvo la suerte de ser músico. Sí. <risa> porque la música lo salvó, ¿no? Pues de hecho dicen que él solamente tocó saxofón el tiempo que estuvo en un barco. Ajá. Eh, Y nada más, o sea, era como su pasatiempo. Ajá. Entonces, definitivamente la música lo salvó, para no ah. estar pensando ni recordando, porque ya estar en batalla, eso ya es sí, sí, palabras la, mayores. La cantidad de muertes que hubo en, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Compañeros que debe haber, haber visto caídos, el susto, o sea, simplemente Ajá. de cómo se deben escuchar las bombas y todo mm. eso, qué miedo. Uh -huh. Pero bueno, la cosa es que, ya que él regresa, porque obviamente pues tuvo que hacer un alto cuando mm. lo mandan llamar, entonces ya cuando él regresa eh, dice que una de sus mejores decisiones tomadas en la vida fue inscribirse en una escuela que se llamaba Juilliard y ahí estudió dirección de orquesta eh, y teoría musical materias en las que él se graduó con las mejores calificaciones esto fue en 1947 Ahí te va. En el 47, él tenía 24 años. Uh -huh. O sea, yo no estaba ni en la historia. <risa> ni en los planes de la historia, ¿no? En aquellos entonces, conoció a alguien que se llama, no sé si tú sabes, eh, nos puedes platicar más de él, alguien que se llamaba Charlie Spivak. Oh. Bueno, dice, a través de cual, del cual Tito comenzó a interesarse más por las composiciones, lo que decíamos hace rato, para las Big Band. Él siempre se especializaba en el género del jazz latino. Tú me sí. has platicado muchísimas veces que él era súper reconocido es que dentro lo, del mundo del jazz. Lo que pasa es que lo, lo, que, lo que hicieron en en La Salsa, pero es que Tito Puente... Eh, eh, él era, básicamente, él se consideraba un músico de jazz. De hecho, eh, yo ahorita les quiero recomendar, y ojalá que tuvieran chance, de, de, de ahorita como los medios son, es muy fácil de, de traer grabaciones o videos o documentales, hay un documental que hizo el español Fernando Trueba, el cineasta español, que se llama calle 54. Está buenísimo. Búscanlo eso y ahí sale Tito Puente y una serie de músicos que vamos a ir aquí hablando de ellos como el caso de Tito. Uh -huh. Ahorita recuerdo está Ray Barreto, el Manos Duras, el, el Conguero, este está el Rael Cachao, oh. El Cachao, el Gato Barbieri, el, el saxofonista uh -huh. argentino y uno de los pianistas que a mí me fascina más, Michel Camilo, uh -huh. el, el pianista dominicano. Y así en en ese Fernando Trueba tuvo el, el Tino de aglutinar a una serie de músicos de, de jazz latino y ahí aparece precisamente Tito Puente, hay una hay unas sesiones que tiene que tiene con Michel Camilo es imperdibles y con Rey Barreto. Como decías tú andaba en todo. Andaba en todo, sí, sí. Andaba sí. en todo y con todos. Aparte de esto, dicen que su carácter era como muy jovial. Entonces, mm. era como muy sencillo que, que embonara con los demás músicos. Era muy empático. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Eh, me quedé pensando en esto del jazz. Así como dicen, o sea, él, él era un gran músico de jazz. Y por eso él reniega tanto cuando le comienzan a poner estas etiquetas donde le dicen es salsero, sí. es el embajador... Stark, es sí. el rey de esto, él decía, no, es que es más allá, o sea, él explicaba que había tocado eh, Bossa Nova, por ejemplo, y nadie te dice que era grande en eso. Mira, un, un caso ahorita, el, el, el máximo exponente del tango en Argentina es Astor Piazzolla, uh -huh. pues tu también... Puente tiene trabajos con Azor solas. Sí, sí, sí, sí. En el y, tango. Y yo creo que poca gente lo, lo conoce, ¿no? no Dentro claro, de ese ritmo. Sí, sí, ritmo. De, ese, de ese ritmo, ajá. Ah, pues para que veas. Su verdadera popularidad fue cuando incursionó en las músicas de origen cubano. Uh -huh. Ahí fue donde él despega tremendo, ¿no? Ahí entra lo que ya mencionaste, el mambo, el son y el cha, -cha, -cha. El cha, cha cha Eso fue lo que lo hizo grande. Lo describen... Así, dice, el estilo musical de Tito Puente se basa en el campo de la música cubana. Son montuno, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha, jazz afrocubano, jazz latino y salsa. Uh -huh. Nada más. Sí, sí, pues él tenía como cuando surgió la salsa, que es mucho más reciente que él, pues él tenía que estar allí. Claro. Sí, él impulsó el proyecto de La Fania. Sí. O sea, cuando, él, cuando La Fania empieza, o sea, él ya era un, era un súper... Músico. Músico. Sí, y muy reconocido ya. Exactamente. pero Es te... cierto, porque por ejemplo, que perdón que te interrumpí, pero gente como La Lupe y como Celia que estaban buscando eh, despegar. Buscaron a Tito. Ajá. No, fue como que, ay, él nos va a ayudar. Ah. Pues tremendo, maestro. ¿Le parece si sí, vamos a ir un corte, pero nos vamos a ir escuchando otra cancioncita? Sí, claro. Porque yo quisiera que las escucharan todas. Vamos a escuchar una que se llama Habana. AFTER DARK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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Ah, ahí está la descarga. Así como, Azura. rapidito, rapidito para todos los que tibili, llegamos. Tibili. ¿Sabes qué? Me acordé de, del invitado la semana pasada de acometer que estaba Ay. alterado con el café. Así, ah, ese estaba buenísimo Vamos. para que se le bajara. Sí, acometer del barrio, huerto del barrio. Huerto del Huelto barrio. barrio. Hay ha que recordar que tienen la, la, la posada. La creme el 18 de abril. 18 de abril, sí, ahí les vamos a estar eh, sí, el, poniendo la, la publicidad. en el barrio de mm, Medrano. De Medrano, y para la otra semana tenemos gente también de barrio. Sí. Del barrio de San Andrés. Del barrio de San Andrés. La verdad es que va a ser un gran invitado. No tiene nada que ver con Tito Puente. No, no, pero son las expresiones <risa> culturales de, la, de las Actuales. zonas. Actuales. De las zonas de los barrios aquí en la ciudad de Guadalajara. Claro, y es, es la forma de expresión que tiene que ser libre Ajá. y que la debemos demostrar. Exactamente. Nos sí. gusta o no nos gusta, eso es diferente, ¿no? Pero hay que dar la oportunidad de escuchar. Porque ahí está. No les vamos a decir su nombre para que no, sea no, sorpresa, no. pero ya estamos trabajando en su publicidad y lo vamos a esperar aquí con sí. gran entusiasmo. El próximo martes. Sí. Oye, ¿tú sabías? Yo estaba buscando el nombre de su primera banda. Esto fue en el 48. Eh, él forma ya, la suya ya decide que ya es tiempo, y se llama Los Piccadilly Boys. Uh -huh. Me encantó el nombre. Pero obviamente, como él era la estrella, pues pronto dejó ese nombre y fue mejor conocida como la orquesta de Tito Puente. La orquesta Fuente. de Tito pues, evidentemente. Tanto pensar el nombre para que <ríe> terminara así. Ya con esta formación grabaron para una firma que se llamaba Tico Records, eh, el primer mambo que conocería el éxito, eh, de en todo el público hispano, fue la que ya pusimos en la primera, Abaniquito. la de Aban Abaniquito, fue en el 49 y con ese mi en ese mismo año firmó un contrato con otra discográfica y de ahí sale el sencillo que es el siguiente que vamos a escuchar en unos minutitos, que se llama Rancancán. Rancancan, sí, sí, es un exitazo ¿no? Eso es, o sea, para todos los que estamos en este mundo y que nos gusta bailar salsa, uh -huh. no, bueno, esa canción es como tremenda, pero es chistoso porque luego mucha gente te dice, no, es que eso está rapidísimo. Sí, sí se puede. Claro que se puede. Chicos, anímense a bailar. La verdad es que es de los mejores vicios que hay, ¿sí o no? Sí, maestro? sí. Es adictivo y es terapéutico y es ejercicio y bueno, son muchas cosas. Sí, estamos trabajando con un grupo los días jueves. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tenemos con ellos? ¿Como un mes, más o menos? Más, unos, sí, como unas cuatro sesiones. Y han avanzado muchísimo, tremendo. Es gente que está comenzando desde cero y Estaba es emocionante. Estaban nerviosa. Ajá. Sí, la última clase ya bailaron. Chachachá, no, no, todavía no les tocó. Sí, chachachá, ya les tocó bailar. Yo no me acuerdo, hasta sí. que estoy en esa clase me acuerdo qué hicimos. Sí. Pero es tremendo cómo, cómo notas que ellos van venciendo estos miedos, ya se atreven a verse al espejo, ya se atreven a preguntar, eh, ya saben si van en tiempo o no, es genial. Así que saludos chicos, ojalá que nos estén escuchando. Y pues este jueves nos vemos, ya confirmaron que se si hicieron. Bueno, bailamos bailando, tango. Puede ser, ¿por, puede ¿por ser? qué no? Tanguamos un, un ratito. ¿Un chachacharetito puente? Sí. <risa> ok. Pues, ¿qué más, maestro? Pues, vamos con otra, ¿no? Para... ¿De una vez? Vamos con Ran Can ¿no? Ah, bueno, ándale ¿Para pues. ¿Para qué me no vuelas? Y luego venimos a platicar. <risa> sal escuchemos, chicos, a bailar, maestra Lili, dígame que está bailando.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 33 36 71 20 30. Recuerda, consume local Estamos volviendo maestro De lujo Triste pero a él no nos tocó verlo en concierto No, ahorita estoy recordando que también, ahorita acaba de morir también Chicorea, también tuvo sesiones con Tito Puente ¿Con, con el pianeta Chicorea, ajá Oye, pues tú y yo estamos aquí con que a ver quién trae más datos que no sepa el a otro, ver. pero primero vamos a mandar un saludo hasta Los Ángeles, California Hasta la Califas, Al hasta buen... el pueblo de la señora de Los Ángeles, Exacto. de la Porciúnculas, así se llama <risas> Sí al buen señor Torres que anda, baila y baila allá, porque dice que él toma las clases por medio de Facebook de mm. Academ Academia Anfibio Son. Entonces, ah, con esta música de Tito Puente, pues está poniendo a bailar. A bailar a, a, está poniendo en práctica lo aprendido. Uh -huh. <risa> Hasta califas. A ver, yo te traigo. Ah, ah, ya se me perdió. Ah. ¿Tú sabes que él fue la inspiración para que la Orquesta de la Luz se decidiera a formar y a tocar ya después de una vez que él fue a Japón? Sí, a tocar. Lo escuchan y ellos dicen, sí, es lo de nosotros. ¿Y tú sabes el éxito de la Orquesta de la Luz? Sí, la Orquesta de la Luz, hay que platicarle aquí a los radioescuchas que es una orquesta de salsa con puro japonés. ¡Ay, sí, hermosos! <risa> Son buenos, ¿eh? Muy buenos. Busquen la Orquesta de la Luz. Sí, les va a gustar. A ver, maestro, ¿qué más? Bueno, no sé si tú sepas que hay una universidad aquí en México, la Universidad Tito Puente. Ay, no es cierto, ¿sí? Sí, está en Puebla. Ah, eso yo no sabía. Claro que sí. Ay, me ganó maestro. <ríe> Ay, sí te la maté con esa verdad. ¿Sí? Claro, es una universidad de música. Claro. La claro, Universidad Tito Puente, entonces ahí tienes una tarea para buscarle. Guau, wow, qué padre. No, yo no sabía, fíjate Ajá. que la verdad es que no, no tenía ni idea. Ahí te va otra. Ya dijimos que la Lupe y Celia Cruz fueron de sus grandes descubrimientos Ajá. e impulsos, ¿no? Pero tú sabías que él también descubre a la India, no. a la cantante puertorriqueña. No. A mí como que no me coincidían los tiempos, pero sí, sí busqué y verifiqué. Y efectivamente, él fue quien, quien descubre. Estamos hablando que la voz de la India es una voz tremenda, sí, también sí. muy potente. Entonces, bueno, ya vamos. Dos, uno, maestro. <risa> ¿Qué más? A ver, ¿qué más me tienes? No, ¿Otro? No, no, hasta ahí. Ay, maestro. Era un, era una lucha. Uh -huh. Era uno a uno. <risas> un mano a mano. Sí. No, bueno, este yo creo que si, sí, si sí lo recordarás, su canción de Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? No era un éxito con él. Uh -huh. Fue un éxito gracias a, ¿a quién. No recuerdo, a ver aquí. A Carlos Santana. Ajá. Carlos decide. Ese lo tocó, creo que en un Vostok, si no me equivoco. Pero Ajá. bueno. Bueno, decide incluirlo. Esto fue en 1970. Ajá. Cuando Carlos decide incluirlo, me parece que no de sus conciertos. La gente lo escucha, se prende tremendo y todo el mundo quería saber quién era el compositor. Y pues de ahí al estrellato. De hecho, un icono de en, en, en la música latina fue cuando Santana... Eh, eh, lo presentan en Woodstock, así como de relleno. Uh -huh. Entonces todos iban a ver a los, a los, <risa> a los, a los, a los psicodélicos, ¿no? A los muertos. Ay, no recuerdo ese, ese nombre, ahorita recuerdo el nombre de esas bandas. Entonces los meten, pues, estaba Jimi Hendrix también, ¿no? Y empiezan uh -huh. las percusiones latinas con... Eh, ¿Con Santana? Con Santana y la, la fusión del rock con lo latino y, y, y los que estaban en huesco dijeron ¡Wow! ¡Qué checho! ¿Sí? sí, sí, sí con Chepito Arias en las percusiones ¡Wow! ¡No bueno! Fíjate cómo es estar en el lugar correcto Sí, sí. ¿No? Llevando todos los aplausos. Pues él tiene, gracias a todo esto, una estrella eh, en el paseo de la fama de Hollywood. Uh -huh. Fue aplaudidísimo la decisión cuando le dan a él su estrella Y pues quizá algún día vayamos a tomarnos una foto ahí junto con esa estrella. En el paseo de la forma. Va, si no, a un pues, rato anfibios, ahí va a estar a un lado de. el Paseo de, de la Fama, a un lado de Tito. <risa> Estaría bastante bien. Mm. Y pues, terminando así como rápidamente su historia, él fallece estando en una cirugía de corazón. Mm. Le da un infarto agudo al miocardio mm. y ahí termina su vida. Esto fue en el 2000. En el 2000, fíjate, hace 20, 21 años casi. Parece que fue ayer. Bueno, es que su música es, es perenne, ¿no? O sea, siempre claro. va a estar allí. Sí. O sea, la gente a lo mejor por primera vez escucha a Tito Puente y dice, ¿qué es eso? O sí. sea, que es ese, qué loco, ¿no? Sí, como decíamos, la, la gente que está llegando a conocer este nuevo mundo de la salsa, por seguirlo etiquetando, pues necesita conocer a esta gente que es quien estuvo involucrada para que nosotros llegáramos a conocer lo que hay ahora, ¿no? Y aparte que estamos hablando que de repente ahora hay músicos que ya no se complican tanto la vida, ¿no? Pues de hecho ya ni hay músicos, ya nos ponen una base y un punchis punchis no y bueno, hacen la voz pero, así. bueno de si sí salsa gusta. todavía hay? Ah, no, sí, sí. Sí, sí, estamos hablando de sí, salsa. Sobre... No, no, claro, en, en Centroamérica, en Sudamérica, pues todavía en, en Colombia, en, sí. en, en Dominicana, en Puerto Rico, no, y todavía... Sí, sí, sí. Todavía hay grandes bandas que sí. lo hacen a uno disfrutar tremendo. Sí. Oye, maestro, que no le he mandado saludos ni a Marianita ni a Valentina. Eso está mal. Sí. ¿Pero ahora? ¿Usted? Ah, bueno, un saludo a Marianita y a Vale y a Oscar. Sí, también a Oscar. Vale <risa> debe estar bailando de seguro. Seguro, sí. Que nos digan, por favor, si le gustaron las canciones de hoy o no, por favor. Uh -huh. Pues ya casi terminamos el programa, maestro. Bueno, no hay nada que no termine, ¿no? Sí, tristemente. Pero el próximo martes aquí nos vamos a estar escuchando con, con un barrio de la ciudad de Guadalajara. Sí. Con otro ritmo, ¿no? Sí, nada que ver, ya dijimos. Oye, nos están mandando un mensajito. Saludos a Ale. Dice, de hecho, Tito Puente salió en un episodio de una de las series más famosas de los Estados Unidos, Los Simpsons, ¿es cierto? Ah, sí, sí. Y él sacó un sencillo dedicado a uno de los personajes más... Controversiales, que es el señor Burns. Ajá. Es cierto, y es muy buena esa versión. Sí. Gracias, Ale. Pues, maestro, ¿le parece si hoy terminamos la sesión agradeciendo y sí. con música? Claro. ¿Le parece? De lujo. Sí. Pues, chicos, gracias por habernos prestado su, fam su familia. <risas> Sus oídos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por hacer esto posible. Nos escuchamos el siguiente martes y nos vamos a ir con una cancioncita que se llama El Rey del Timbal Nosotros vamos a ir a bailar Claro, y si acaso tuviéramos tiempo pues ponemos un pedacito del Mambo Gozón Ajá. y si no, pues ahí se los ponemos en la página Gracias mi querido Chuck, vámonos Chacatac